costó un poco la verdad que eh, no estuvimos lúcidos sobre todo en defensa primer tiempo eh, y bueno la verdad que no, no hicimos un buen juego un juego claro eh, fue bueno yo creo que Hispano vio la chance y jugó al límite y estuvo cerca como decimos lo malo también decimos lo bueno hay que ganar también estos partidos y Salvenzo sigue invicto lo cual no es un dato menor no, no, no nosotros sabemos que el, el objetivo es siempre ganar el partido Eh, la idea es jugar mejor La idea es, es dominar las situaciones Pero bueno, todavía nos falta Falta un poco de rodaje no estamos este, no, no, Nos falta corregir varios, en varios aspectos La palabra es aceitado, ¿no? Lo que le falta al equipo Sí, bueno, se nota Porque a veces, a veces juega bien este, Con conceptos claros Y a veces eh, no ¿Y esto cómo, cómo influye en tu cabeza? ¿Te, te vas preocupado o contento a la vez? Porque siguen ganando igual No, no, esto recién arranca Es... Estamos en el cuarto partido del de Super 20, así que falta, falta un montón. Este, así que eh, hay que seguir trabajando. Una buena medida, Ferro, ¿no, el sábado? Sí, sí, sí. Un partido durísimo. este Bueno, nosotros nos vamos a una carta importante ahí. Bueno, el hecho de que en el Madrid esté ganando en España, que es tampoco ya que todo le quería ganar a Madrid, y ustedes le hayan ganado, ¿qué sentís hoy por hoy de, con el paso del tiempo? Ya, la verdad, ni pienso. Ya ahora estoy focalizado en el partido que viene. Este, la verdad que lo que hicimos allá fue grandioso, no solo por el resultado sino por la manera que se jugó y, y todo lo que pasó en España pero bueno, la verdad que ahora estamos focalizados en los, en los partidos que vienen ¿y crees que cuesta salir a la cancha acá en la liga después de semejante golpe? no, no, no, no, no. estos jugadores tienen mil partidos arriba, varios campeonatos no ¿en cuanto a los otros grupos, pudiste ver algo? Este Super y estoy siguiendo estoy siguiendo sí, sí. Este, eh, me gustó quinza Eh, lo que vi de Olímpico ayer eh, me gustó mucho también este, todavía va, va a estar parejo me parece que es una liga pareja ¿pero el candidato de 1 sigue siendo San Lorenzo? sí, sí este, San Martín tuvo un traspié ahora en la sudamericana, pero es un gran equipo y la verdad que a todos nos falta un poco de rodaje este, nosotros, yo creo que contamos con el mejor personal de, de la liga, así que bueno esperemos estar a la altura gracias y felicitaciones por el gracias, gracias a todos I'm a